Tenemos que hablar del Chacolí y además eh, con buenas noticias porque parece que la cosecha va a ser espléndida por lo menos si todo continúa de, de esta forma con este tiempo eh, tan amigable para que la cosecha sea sea buena En una nota de prensa que nos envían desde Arabaco, Chacolí parece que la cosecha puede rondar los 500.000 kilos esto quiere decir que va a ser la cosecha del... bueno, no sé si la del siglo pero desde luego desde que hay noticias de de cosecha de, de Chacolí. José Amerino, ¿qué tal? Hola, buenos días, Selly. Pues... Bueno, pues esto va a ser la cosecha del cosechón, ¿no? Sí, sí, no va a ser la del siglo, evidentemente, hay mucho que decir y mucho que crecer, pero si se producen los las, las perspectivas que tenemos eh desde luego va vamos a volver a hacer un récord, ¿no? Quizá no sea tampoco muy complicado que nosotros vayamos haciendo récords porque venimos de pues eso ¿eh? de un nacimiento en los últimos años nos están acompañando mucho la climatología sobre todo el pasado y el anterior, pero bueno vamos a ver si si se cumplen estas expectativas que estamos valorando ahora mismo y este año pues podemos hablar de un nuevo récord no sí bueno vais vais creciendo porque también va creciendo no el número Exacto, de, sí. de de bodegas las plantaciones, aunque ahora mismo está un poco parado ese ese asunto pero pero bueno, vais creciendo año a año, ¿no? Sí, hombre, está parado las nuevas plantaciones. Las nuevas, pero, sí, sí. Eh, tenemos que recordar que en 2010 se empezó a plantar, eh, en 2009, perdón, y que son las que ahora empiezan a entrar ya en producción. Por eso nos va a dar un pequeño impulso hacia arriba y por eso valoramos que con esa pequeña cantidad todavía que empiece a entrar en bodega, pues, eh, pues tengamos una subida significativa. O sea que las plantaciones comienzan a dar sus frutos a los dos años, más o menos. Bueno, sí, eh, a los tres verdes, eh, sí, dos años, son tres verdes, eh, sí, más o menos, por ahí empieza, a pero bueno, muy poquito, hay eh, que decir que este año coge muy poquito, el año que viene será mejor mejor año productivo para la para los que plantaron en el 9, y, y empezarán ya los del 10, eh, entonces, bueno, pues eh, es normal que, que vayamos creciendo. Si además nos acompaña la climatología en, en unos niveles como los que tenemos ahora mismo, pues, pues claro, miel sobre hojuelas. ¿La, ¿La cosecha para cuándo? ¿La vendimia? ¿Sobre el 20? ¿Sobre pues, fin de, de mes? Hay, hay de todo, ¿no? Hay, claro, sobre todo los pequeños, el pequeño productor, sobre todo los que plantaron en el 2009, que tiene muy poca producción, es normal que maduren antes. esos Posiblemente haya gente que incluso pues pues para la semana del 20 igual ya necesiten hacer, la, hacer vendimia. Pero el resto no va a andar muy lejos. La semana siguiente, eh, finales de septiembre, primeros de octubre como mucho, pues se eh, puede empezar ya eh, de manera general, de manera generalizada, a hacer la vendimia. Uh -huh. Bueno, ha sido un tiempo magnífico, desde luego. Parece que no, no, me, no me he acercado ¿eh? a ninguna plantación, a ninguna a ninguna viña, pero deben estar espléndidas y, vamos, pues pa, a punto ya casi casi de... Pues sí eh que, bueno yo he tenido la ocasión, pues hemos estado haciendo los controles de viñedos, pero es que además tuvimos la la ocasión de de de acompañar a un grupo de de someliles japoneses que estuvieron por por eh, visitando una bodega y viendo los viñedos incluso hemos les les apetecía probar el grano de uva y hombre pues está la verdad es que el grano está impresionante y ya se le nota unos niveles de azúcar altos, pero con un punto de acidez que bueno pues no, eso nos hace presagiar. ...que la calidad del chacolí de, de 2011 pues va a ser extraordinario. Uh -huh. Japón casi es uno de esos lugares, esos países donde el chacolí ha calado... ...y aunque la producción, eh, así comparándola con otros caldos... ...pues bueno, la del chacolí es muy pequeña... ...pero bueno, tiene unos cuantos mercados importantes abiertos, ¿no? ...como ese de Japón. Sí, hombre, son ya cuatro años haciendo pues eso, labores en Japón... ...y viviendo es cierto que abrir mercados es un aspecto muy complicado... Pero en el momento en que hemos podido consolidar con producciones modestas pero pero seguras, pues eh, se ha ido avanzando y la verdad es que es la segunda misión que tenemos en este mes de, de gente de, de japoneses interesados por este vino y bueno pues, pues estamos muy contentos que este esto empieza a formar parte ya de un vino internacional que es considerado. Eh, pues pues eh, a nivel de calidad para estar en cualquier sitio. ¿no? Abrir mercados no, no, es fácil, no es fácil, sobre todo porque hay muchísima competencia y muy buenos vinos en, ya en todo el mundo prácticamente. Y, y ahora mismo, bueno, pues con mayor producción, eh, más botellas, eh, esto quiere decir que va a haber más posibilidades a lo mejor de abastecer a aquellas que, que no, a los que no llegaban, ¿no? Sí, sí, hombre, más posibilidades sí, pero claro que hay que trabajar, solo hay ir a ferias, hay que visitar países... Hay, hay una labor y, y, pues agotadora por delante pero bueno por lo menos hace cinco años noscontábamos que no teníamos eh, producción ni siquiera para el mercado doméstico con lo cual pues hombre eh, en, en algo hemos avanzado a partir de ahora pues eso eh, trabajar ir a ferias eh, pues eso ser eficientes en precios en distribución pues nada lo que hace todo el mundo pues pues también lo tenemos que hacer nosotros claro uh -huh. Bueno, y, y los problemas, que a ver los hay, los, eh, parece que la cosecha no, de momento de toquemos madera no, no va a ser problemática, por no bueno, menos si la climatología continúa así, eh, pero sí que, que está por ahí el mercado con, con esas, eh, en fin, esos fraudes que hay que, que os traen un poco locos, ¿no? Sí, sí es la verdad es que es un caballo de batalla que tenemos, eh, pero bueno estamos dando paso, tenemos reuniones previstas con el gobierno vasco, en mi caso la semana que viene, sé que hoy tiene el eh, consejo en vizcaya y se tratan y se van a tratar temas de este calado y bueno, pues evidentemente claro hay que ir acotando no eh, todas esa esos vinos gasificados que nos suelen poner en algunos establecimientos que denominan chacolí o que ellos compran como chacolí o que ven fin, pues que son en realidad son minores de mesa son excedentes de, de otras uvas que, que bueno pues pues te lo colocan aquí o te lo colocan en Albariño o lo que pueden. no pues evidentemente ese, ese es un problema que hay que ir dando pasos eh, firmes y con la vida de la administración y sus eh, inspectores y los nuestros y en fins es, es un trabajo que toca bregar mm -hmm. Bueno, pues también tiene sus problemas, evidentemente, todo tiene su, su pro y su, y su contra, en este en este caso, bueno, pues ese mercado que hay por ahí de, de vinos que se que, en fin, que llegan a, a los establecimientos con, con la marca Chacolí, que no son Chacolí. No, no, en algunos casos incluso sin la marca Chacolí, o sea que hay, hay, hay gente que ha registrado la marca Chacolí Eh, con su nombre, eh, que bueno, pues ahí estamos eh, en, en algunos litigios, pero incluso gente que, que vende simplemente con palabras neusquera, eh, que son vinos de mesa eh, y que, y que el, hay algunos hoteleros pues que, que no se fijan o no se quieren fijar. Entonces, bueno, pues es una labor también que hay que hacer de concienciación con ese sector de distribución y que, y que por lo menos sepan lo que, lo que compran y, y, y por qué un chacolí condeo es chacolí, y por qué un vino de mesa pues no puede ser Chacolí. Uh -huh. Bueno, pues nada, esperaremos en la cosecha, que en torno al 20 ya hay algunos pequeños comenzarán, y ya casi a final de mes, pues me imagino que todo el mundo estará ya en plena faena, a ver si se alcanzan esos 500.000 kilos, que son más o menos en cuántos, cuántas botellas pueden ser de, de Chacolí. Pues, pues podemos estar hablando de unas 480.000 botellas, o más o menos. O el sea, crecimiento, uh -huh. pues podemos cifrarlo, pues podrías subir otro 15 o 20% a nivel de botellas. No he hecho los cálculos, pero vamos, eh, decir luego luego te puede dar muchas sorpresas. ¿eh? Igual, es, <risa> igual es bastante más, como igual es algo menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperaremos a esa cosecha, que ya queda muy poquito. José Amberino, gerente de Aravaco Chacolinha. Esquerricasco. Esquerricasco soy...